Mila beratzeunda hogeita masei mila beratzeunda berrogeita lau. Gerra eta erbestea bidazoan. Txingudi online irunero eta antxeta irratiak ekoiztutako irratza Eusko jaularitzaren laguntzarekin. Bueno, en materia de recuperación de memoria historica, well, desde los inicios, se ha intentado ayudar, responder a personas que, que no, no sabían de sus familiares, un poco de manera un poco individual, la asociación respondió a las necesidades de la gente que, pre, que nos preguntaba. Había un vacío en el que la gente no sabía a quién preguntar, a quién acudir, y de alguna manera la asociación ha cumplido esa función como ha podido. Eh, luego ya, de una forma un poco más sistemática, y a partir del 2013, Empezamos eh, con la recopilación de testimonios en torno a la guerra civil, sobre todo a la posguerra, que nosotros identificamos más en relación a la represión, no tanto como posguerra, sino represión. Eh, lo que quisimos fue un poco recoger la experiencia de las personas que vivieron eso en primera persona y el objetivo era, más que nada, eh, que hubiera una transmisión entre generaciones de lo que pasó en Irón. Eh, es verdad que durante muchos años se ha silenciado este tema, a raíz de la recuperación de la memoria histórica la gente ha empezado un poco a hablar, no es fácil, la gente todavía parece que lo vive como algo muy íntimo, es difícil hacerlo público, entonces nuestra intención era eh, darles la posibilidad de expresarse, eh, alzar su voz, eh, que pudieran ser escuchados, sobre todo respondiendo también Eh, a la idea del deber de memoria, ¿no? es decir, tenemos que darles la oportunidad de expresarse y tenemos que dar la oportunidad a nuestros jóvenes de que sepan qué ha pasado con sus familias, qué ha pasado en su ciudad, de alguna manera también mmm, como ciudadanos de Irún, qué les ha pasado a ellos ¿no? como ciudadanos y, y qué ha ocurrido en su ciudad. Eso fue un poco el tema de los testimonios. Al intentar eh, pues bueno conseguir esos testimonios que después te habéis obtenido de... ¿Aquellos protagonistas tenían ganas de hablar? Eh, ¿Tenían costumbre de haber contado sus historias o no? ¿Cuál ha sido más o menos la respuesta? Hay un poco de todo. Mm. Había gente que, que tenía ganas de hablar, tenía ganas de que, sobre todo, personas cuyos familiares habían sido fusilados, eh, habían estado presos, eh, habían recibido condenas elevadas, sí que tenían ganas de, de que se conociera eso. Eh, la verdad es que personas que vivieron eso ya de un poco más mayores fue difícil de encontrar. Yo creo que el único que, de quien recogimos testimonio fue Marcelo Usabiaga, que murió hace creo un año así ya con mucha edad. El resto de la gente fueron más jóvenes, lo vivieron más de niños, con nueve, diez años, y igual un poco más mayores. Entonces también su relato ya no es tan directo, ellos también tienen un relato elaborado a partir de lo que han escuchado a sus familias. Entonces, a veces también la gente piensa que no es importante lo que lo que sabe, lo que recuerda. Por eso fue un poco difícil también hacerles entender a estas personas que sí que era importante, muchas veces se quitan importancia, cuando precisamente estamos viviendo un momento en el que eso es muy importante y es importante recogerlo ya, porque es una generación que poco a poco va desapareciendo. Entonces, si no es algo que se hace ya, no se va a poder hacer más. Entonces, por esa parte sí hubo cierta dificultad en en animar a la gente ¿no? eh, en cuanto a hombres mujeres sobre todo las mujeres eran las que más sentían que no era importante lo que tenían que decir cuando sus relatos son maravillosos son muy complejos eh, no sólo relatan su propia experiencia sino el de toda su familia o sea van incorporando lo que le ha pasado a, los, a, a otros familiares tal o sea que ofrecen eh, relatos muy complejos Por ejemplo, los hombres, sus relatos son más experienciales, más yo viví esto, a mí me pasó esto. Entonces, ves cómo se complementan muy bien unos relatos con, con otros y al final sí que se consigue, o sea, un, una, una visión bastante bastante rica de todo lo que de todo lo que ocurrió. Os encontrasteis más o menos lo que esperabais, encontrados relatos o o no sé, estuvisteis son de sorpresas eh Bueno, vale, historias verdaderamente sorprendentes. Bueno, los A ver, en realidad, bueno, sorpresas no hubo, porque en realidad los testimonios eran buscados. Buscábamos diferentes tipos de, de, de personas represaliadas, porque no solo es una cuestión de que hubo fusilados, personas desaparecidas, hubo encarcelamientos, hubo incautaciones de bienes, hubo depuración laboral, eh, otro tipo de, de represalias eh, que no se pueden documentar. Eh, mujeres por ejemplo a las que se les rapó la cabeza en ir un ocurrió por ejemplo eso no lo hemos podido documentar pues pues porque no, no hemos conseguido que pues pues por ejemplo el caso que conocíamos quisiera dar ese testimonio en, en las familias también hay miedo de contar a lo mejor no, no, no quieren meterse en líos entre entre con sus familiares entonces Ahora, sorpresas no, porque íbamos buscando, pues eso, diferentes tipos de, de vivencias o de experiencias. ¿Qué importancia tiene, pues, haber documentado eh, todo aquello? Pues a ver, uh -huh. bueno, en primer lugar, la importancia es que, eh, a ver, en la manera en la que nosotros lo hicimos, eh, fue un acuerdo con el ayuntamiento en el que eh, nosotros queríamos que esos testimonios fueran de Irún, todos los iruneses o cualquier persona pudiera consultarlos, entonces eh, se, guard, se han guardado en el archivo de Irún. Es muy importante que no solo mmm, se quede recogido, sino también que la gente lo tome como patrimonio de, de los iruneses, ¿no? como parte de nuestra historia. Eh, yo creo que eso es lo, era nuestro objetivo principal y era lo que, lo que queríamos conseguir y en ese caso lo conseguimos depositándolo en el archivo. Las, los testimonios daban ciertas respuestas pero también generaban nuevas preguntas eh, por ejemplo que no quedaron no quedaban reflejadas en esos testimonios ¿no? o sea por ejemplo eh, por qué ocurrían las cosas exactamente no hay una explicación a nivel de legislación eh, ¿cómo, cómo, cómo pudo eh, todo el régimen franquista pues pues generar toda esa represión ¿no? entonces, Esos testimonios nos generaron esas preguntas y a partir de ahí pues hemos empezado otro tipo de investigación yendo a archivos, primero en el archivo de Irún, en el archivo histórico provincial de Guipúzcoa, ahora vamos a abrir a, a otros archivos estatales, archivos militares. Entonces nuestro objetivo es elaborar un mapa de la represión en Irún, conocer diferentes aspectos de lo que fue eh, la época posterior a la guerra, que en Irún fue muy pronto. O sea, de, desde muy pronto ya eh, se ocupó la ciudad, entonces, eh, aspectos que nos interesan. Por ejemplo, eh, una cárcel que hubo en Irún, no hay casi nada documentado. Queremos ver qué tipo de presos había ahí, cómo funcionó esa cárcel. Eh, por ejemplo, un destacamento penal que hubo en Irún. Estamos investigando qué personas trabajaron en ese destacamento penal, eh, durante qué tiempo funcionó, qué condiciones de vida había ahí... Eh, otro tema que nos interesa mucho, por ejemplo, las personas que estuvieron presas en la cárcel de Ondarreta, iruneses que estuvieron en Ondarreta. Ya hemos recopilado todos los nombres de esas personas. Eh, de algunas personas sabemos todo su historial, eh, digamos, eh, carcelario. Eh, sabemos que algunas personas sí sufrieron condenas por rebelión militar de 20 años, 30 años. Algunas personas condenadas a muerte que luego Eh, se les conmutó la pena... Sin embargo, hay muchas personas que estuvieron presas sin tener ningún tipo de condena. Personas que estuvieron un año en la cárcel sin condena. Eso, por ejemplo, son cosas que tenemos que dar a conocer. Es importante que se sepa también qué pasó con esas personas, por qué estuvieron presas durante todo ese tiempo, si en principio no se sabía si habían cometido un delito siquiera, ¿no? Por ejemplo, otro tema que nos interesa, el tema de los ferroviarios. Como la, el tema ferroviario en Irún es muy importante, o sea, pa, gran parte de lo, o sea, como grupo social, digamos, es importante. Muchos eh, de los ferroviarios sufrieron depuración laboral porque pertenecían al sindicato de UGT, un sindicato que fue prohibido por la Ley de Responsabilidades Políticas. Entonces, todos ellos sufrieron una depuración, eh, había eh, tribunales de depuración muchos de ellos perdieron su trabajo eh, por pertenecer a ese sindicato pero no sólo eso, muchos durante la investigación que se les hacía también estuvieron presos entonces eso también es algo que hay que dar a conocer, no sólo fue que perdieron su trabajo sino durante todo ese proceso que también estuvieron encarcelados entonces todo eso son cosas que queremos saber qué les pasó, cómo pasó, a quiénes les pasó, a cuánta gente le pasó Entonces, todo eso es un trabajo mmm, enorme que está por hacer y que nosotros poco a poco estamos intentando, mmm, digamos, reconfigurar toda esa realidad con la dificultad de que ocurrió en el pasado, con la dificultad de que muchos documentos han desaparecido, no se sabe nada, han desaparecido porque alguien los ha hecho desaparecer, en fin, todo eso es pues eso una labor muy complicada que con los testimonios, con la investigación en archivos y tal, bueno, pues se va poco a poco conociendo. Y luego también es importante, no es sólo una cuestión de, de historia, sino nosotros estamos siguiendo en el lema de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición. Al fin y al cabo no sólo es conocer el pasado, es reivindicar una situación, reivindicar cuál es la situación en el presente, Eh, replantear todo lo que ha sido la transición, ha habido transición, ha habido justicia transicional, o sea, al final no es solo hablar del pasado. Cuando hacemos re, cuando hablamos de recuperación de la memoria histórica estamos hablando del presente. Entonces, por eso es un tema que tenemos que trabajar desde el presente, no no es simplemente algo que tiene que ver con la con la memoria necesariamente, o sea, memoria histórica tiene que ver con el presente también. Por eso es algo que es necesario hacer y en lo que Nosotros contribuimos en la manera en la que podemos. Eh, yo supongo que tiene que ser muy difícil pues, conseguir toda esa información que se ha ocultado durante, durante años y que no sé, pues será una tarea bastante complicada. Bueno a partir de que se han abierto ciertos archivos de, de cara al público de cara a los investigadores que tampoco cualquiera puede ir eh, tienes que ser tienes que tener eh, tienes que solicitar eh, un permiso para hacer una investigación, etcétera, O sea, por una parte, a, a, a, desde este movimiento de, de, de recuperación, desde de esta reivindicación, sí que se ha conseguido que se abran estos archivos. Luego, ¿qué pasa? Que to, o sea, hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de documentos que a veces o sea, ni siquiera están... Eh, ni siquiera están... Eh, en, uy, no me sale la palabra... Eh, que no, están, eh, no se han hecho bases de datos con esos documentos. Entonces... En algunos casos si se han hecho por ejemplo se hacen bases de datos nominales en los que me aparece los nombres de las personas que se citan en esos documentos por ejemplo la dificultad que hay en investigar solo algo de irú es que tú no puedes ir ahí y decir bueno a mí dime quiénes son los de irún porque no existe eso entonces o sea ya muchas veces ya el punto de partida ya es complicado no luego mmm, si hay interés o no por parte del gobierno en que, en que esa investigación Se, se acelere y se facilite, bueno, pues en eso estamos. Parece ser que no, ¿no? Hay una ley de la memoria histórica en la que se dice que sí, hay que facilitar esa investigación. Eh, el, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también le ha dicho a España oye, tenéis que poneros al día con esto, tenéis que poner orden en los archivos, tenéis que facilitar. Claro, todo eso, pues, pues como siempre decimos, también es un, una cuestión política que bueno, en este momento pues parece que bueno, no es tan fácil de, de resolver, evidentemente, ¿no? Entonces, también a la hora de hacer una investigación no solo te encuentras con un problema de la documentación, sino al final ves que hay un problema político al que bueno, tienes que hacer frente con tu trabajo al final, ¿no? O sea, hay que, que alzar la voz para que cada vez pues, se pueda hacer más trabajo y se pueda conseguir más. 2007-2006-2006 berrogeita lau, gerra eta erbestea bidazoan. Txingudi online irunero eta antxeta irratiak ekoiztutako irratza Eusko jaularitzaren laguntzarekin.